Y cambiamos de tema, salimos un poco de las noticias para escuchar mejores cosas, estamos acá con gente en el estudio, le damos la bienvenida a María, que nos vuelve a visitar acá en todas las mañanas. Hola Sofía, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. A la oyencia que está ahí del otro lado. Estamos acá para hablar un poco de lo que ya habíamos hablado, que fue fuga, que vuelve este fin de semana a La Nogalera, pero también eh, vos te vas a estar presentando con un taller. Sí, eh, mañana sábado por la mañana, de 10 a 1, eh, voy a estar dictando un taller de clown, que uh -huh. se llama Salto al Vacío. Es una invitación a bueno, adentrarnos un poco en esto, lo que es el mundo de la payasería, una invitación a encontrarnos, a jugar, a poder reírnos un poco de nosotros mismos, de nosotras uh -huh. mismas, a, yo, yo ahí ponía la invitación a elongar la estupidez, ¿no? la estupidez <risa> como un músculo que eso, que la tenemos que ejercitar, elongar para poder atravesar un poco mejor y de una manera más amena también este mundo que se va volviendo cada vez más hostil. Este taller <risa> está por única vez. Sí, sí. En principio va a ser un encuentro el día sábado. Hay posibilidades, dependiendo si se arma un grupo o no, de uh -huh. armar una propuesta. Tengo pensado una propuesta un poco más extensa, pero en principio va a ser este sábado. Bueno, ojalá que sí. ¿Y Ay. a quién está destinado? Porque me imagino que hay muchos que ya hacen ya vienen trabajando... Su payaso y, y bueno, se, están convocados, pero el, el que nunca estuvo Quien nunca eso. trabajó o, o hizo teatro o hizo nada de clown, lo que sea, también está invitada, invitado. si ¿sí? Es para uh -huh. personas con o sin experiencia. Eh, vamos a trabajar bueno con algunos juegos, dinámicas y ejercicios que nos permitan un poco... Eh, viendo de la radio eh, a explorar eh, el ridículo poder amigarnos con eso abrazarlo eh, estolongar nuestra estupidez uh -huh. entrenar nuestra ternura ¿sí? están ejercitándonos en, en esto que es el, la payasería que es algo que a mí bueno personalmente me atraviesa, me interpela mucho creo que eh, los payases son necesarios para uh -huh. Eso, para eh, de ser, para poder conectar con nuestra ternura, para poder conectarnos con los demás y sobre todo poder reírnos, que claro. tanta falta nos hace y también nos hace cuando, no sé, eso, después de, de que estamos un rato, ¿no? ya sea en un taller o en un espacio, ¿no? cuando nos reímos se liberan un montón de cosas y, y nos sentimos mejor. Claro. <risa> eh, Y saber eso también de que el payaso se entrena. No es que es una persona que, que tiene la facilidad, sino que se entrena. ¿no? Totalmente. Todo todo es entrenable. <risa> Obviamente hay personas que por su personalidad, a lo mejor, no sé, en principio vos decís, ay, este, esta es re payaso, re payasa, porque a lo mejor, no sé, uno le ve extrovertido. Uh -huh. Pero saber que no hay un solo tipo de payaso, payasa. O sea, no es que, ay, bueno, para ser payaso tenés que ser así, así, esa que todos tenemos algo para, para entregar y que eso, nuestra vulnerabilidad, también puede ponerse al servicio de la risa. Claro. Eh, o sea, yo, ya sea una persona que no sabe sé, lo mejor que le dice, Ay, vos sos muy llorona, siempre lloras, todo es trágico. Bueno, esa tragedia también puede ser cómica. Podemos trabajarla, podemos, <risas> trabajarla claro, y usarla a nuestro favor. Y sobre todo es, es aprender a reírnos especialmente de nosotras mismas uh -huh. oh, es, es. digamos bueno. el clown eso trabaja siempre sobre una misma por ahí el bufón, que es otra técnica digamos de la comicidad si sí es más reírse del, del otro ¿no? como los bufones de corte ¿no? que bueno que hacían reír en la corte del rey, burlándose al rey burlándose de los cortesanos no, el payaso se ríe de sí mismo uh -huh. y, y se entrega para que los otros lo pasen bien ¿hace cuánto que estás en el mundo de la payasería? De la payasería, va a ser 10 años. ¡Wow! Un montón. Sí, Ay, no había hecho la cuenta, ¿sí? <risa> sí, porque empecé a formarme con más regularidad en sí, 2014. Claro. como Bueno, en mi formación como actriz eh, dentro de la escuela de teatro y demás, había tenido, digamos, nociones o algún acercamiento al clown, uh -huh. pero fue en 2014, así que me enamoré de la técnica. Estaba viviendo en Chile yo en ese momento y... Y ahí empecé, bueno, a entrenar con regularidad y, bueno, pues a formarme, a actuar, a, a, a formar otras personas también, digamos. Está bueno. Y también como actriz que no únicamente se dedica a ser clown, eh, ¿cómo influye también tener como esa beta en tu actuación? Eh, yo creo que ayuda a la versatilidad, ¿no? Uh -huh. eh, que las distintas cosas que, que una entrene, ya sea... El clown, ya sea que entrenes, no sé, tu voz, tu cuerpo, a través de la danza o en otras disciplinas, eh, te da más herramientas para ser más versátil en, en la actuación. Claro. Eh, obviamente te ayuda a trabajar, si vas a trabajar en un registro más asociado a la comedia, vas a tener una aplicación más directa de, bueno, decir, bueno, todas estas técnicas las pongo. Pero siempre todo lo, lo que incorporamos está al servicio de nuestra actuación y de nuestro desarrollo en, en la escena. Entonces quien está del otro lado y por ahí está trabajando en la actuación y desarrollándose ahí, puede venir mañana totalmente. Aunque no busque ser payasa claro, exactamente. totalmente, aunque digan, bueno, yo no sé si, a lo mejor hay gente que dice, bueno, yo no sé si quiero ser payasa, no sé. Y, y no sé, laburar varietés, estar en un espectáculo circense o hacer un espectáculo de humor. Claro. Pero pero sí eh, digo las mismas actuaciones, no sé más. Eh, tradicionales, digamos, más de texto, siempre hay vetas, ¿no? Aunque la obra sea un drama, siempre tiene vetas de humor, aunque sea una comedia, tiene vetas de drama, entonces poder eh, generar herramientas para trabajar sobre la propia comicidad siempre suma. Claro, y como decías vos, también eh, ayuda a soltarse, digamos, a ser un poco más elástico. Oh, sí, totalmente. A, a esto de la estupidez y a Sí, a ser eh, tal cual, a soltarse, a perder la, la timidez también pasa mucho, ¿no? El clown yo siento que ayuda mucho a, a la desinhibición. Claro. Eh, porque eh, eso, buscamos ser totalmente ridículos, digamos, y poder reírnos de nuestra ridiculez. Claro. Como, como es un, son espacios que están totalmente... Son tan delirantes que están libres de juicio. Claro, ¿No hay, tanta diciendo, exposición a uno le puede dar miedo, uh, pero también, uh, bueno uno construyó para poder llegar a ese nivel de exposición como es un payaso que deja todo en el sí, momento los payasos se, son en realidad como niños ¿no? eh, quieren que los vean quieren que los quieran eh, <risa> claro. y, y están ahí mostrando todas sus monerías para que, para conectarse amorosamente con, con el público Eh, hablando de cosas que van a suceder este sábado, viene la segunda función de, por lo menos este año, uh -huh. este año sí, sí de, de fuga. ¿Cómo estuvo esa primera función acá en la Nogalera? Oh, la primera función estuvo muy linda, una gran cantidad de público. y Fue un, el sábado, hace dos semanas, que llovió todo el día y sí. que hizo un frío bárbaro. Eh, bueno, y la gente estuvo re bueno, se acercó, acompañó, acompañó sí, era un planazo eh, para... Para mí, el, para, el teatro y la lluvia se llevan eh, bien. Se lleva muy bien, además después de un día de encierro que estuviste en tu casa, bueno, salgo, respiro, me veo una obra, me encuentro con otras. Uh -huh. eh, la función estuvo muy linda, de lo que te decía la otra vez? nos encanta hacerla en esta sala, realmente se ve muy linda la obra... Y el público acompañó, eh, estuvo casi llena la sala, así que muy contentas. ¿Y qué Estaba... esperan para esta segunda? Para esta segunda función, esperamos que el público acompañe también. <risa> que no eh, llueva. <risa> es que no llueva, no, yo creo que mañana va a estar lindo, que van a que el público va a llegar en vez de, bueno, de modo encierro, va a llegar, bueno, después de haber estado al solcito en con la plaza, energía renovada. Eh, estuvimos trabajando también somos, eh, nada, nos gusta mucho trabajar, <risa> así que la estuvimos ajustando, yo creo que va a estar incluso más linda que la del sábado. Ah, buenísimo, por si Seis. alguien quiere repetir. Por si alguien quiere repetir, sí, siempre... Siempre están bienvenidos, bienvenidas. Excelente. Bueno, recuerden que los socios de la Biblioteca Popular, Leopoldo Lugones, con la cuenta del día, pueden sacar su entrada gratuita a través del mail blugones arroba gmail .com. Traten de hacerlo con tiempo para si los pueden anotar y no se quedan afuera. Y los no socios pueden hacer, eh, pueden sacar su entrada anticipada a través de venir a pagarla en efectivo en la biblioteca. Tienen tiempo hasta las 13 o a Ah, mandando un mail a beluones@gmail.com chequeando si hay disponibilidad porque eh, fuga siempre se llena, <risas> así que chequeen la posibilidad y pueden mandar su transferencia a al alias que es boleta.tiento.parque, esas son las formas que tienen para sacar su entrada anticipada y no quedarse afuera, no es quedarse afuera. Sí, también está la posibilidad de sacarla por antesala en también. caso de que igual recomendamos que hagan la Eh, reserva directamente a la biblioteca no porque antesala tiene un co un costo de pero si a último momento se decidieron y la biblioteca ya no les contestó porque tampoco puede no. la gente de la biblia claro. estar todo el día chequeando si usted se decidió o no <risa> así que decidanse con tiempo reserven sus entradas y les esperamos mañana excelente, bueno bueno eh... Mañana seguramente por fin voy a poder ver Fuga. Te esperamos, <risa> se Sophie. Se coincidieron sí. los astros que pueden estar presente Y mañana también recuerden entonces el taller de clown. ¿A qué hora? A las 10. El taller de clown es de 10 a 1. Eh, quienes, bueno, eh, se quieran inscribir. Pueden venir el mismo día, uh -huh. igual... Está bueno por ahí si me escriben, más o menos para tener una para idea de la cantidad de, quien de gente que <risas> esperar. Sí, eh, la recomendación, llegar un rato antes para poder empezar puntuales y aprovechar el horario, traer ropa cómoda, botellita de agua, para tomar notas si son como yo, Renards, y les gusta anotar cosas eh, siempre en todos los talleres. Eh, bueno, y sobre todo ganas de venir a divertirse y a saltar al vacío Perfecto ¿Y fuga a qué hora es? fugas a las 9 A las 9 de la noche ¿Pueden 9? hacer las dos cosas? Pueden hacer también. las dos cosas, vienen, toman el taller, almuerzan, se duermen una siestita Toman el mate, toman el pasean el... Sí, y se... vuelven y cierran la noche, el día con, con una obra de teatro eh, Planazo Planazo Bueno Eh, seguramente nos encontraremos pronto también por este medio acá en la radio y si no ya saben que están los micrófonos abiertos para hablar de, de las actividades que pasan en la nogalera sobre todo pero también lo que va pasando por afuera bueno. así que bueno, muchas bueno, gracias bueno Sofi, muchísimas gracias siempre por la invitación y la buena onda bueno, no se olviden mañana taller de clown en la nogalera y también fuga a la noche a las nueve Estamos por irnos a la tanda, por irnos a la agenda cultural, pero vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar la brecha haciendo tonada para Remedios y nos vamos a la tanda.